por la otra oreja. Y en Mar del Plata los que quieren tener la jirafa es una bacalarga, quedan muy pocos ejemplares, así que pígalo ya eh por el Facebook de la otra oreja o el Facebook personal o este Ustedes saben, ¿no? En WhatsApp o donde puedan. Bueno, está llegan los mensajes de Patricia de Puebla, Gabriel García de Mar del Plata, Walter Isaia de Buenos Aires, Silvia Catino desde desde acá de Mar del Plata, desde el Gran Mar del Plata, eh Diego Diego Matini que dice "Alto programa Edu" Yo la heina desde Nicaragua escuchando la otra oreja Nevenca desde acá de Mar del Plata algún día la vamos a traer al estudio, ¿no? A Nevenca que haga música acá y que presente su su música. Carla Lara eh que estamos pasando el encuentro que tuvimos hace pocos meses en Tegucigalpa en su casa. Marcos del programa en la boca, no, escuchando desde Chiapas. Marta, la mamá de Lucía Pérez gan cariño Marta eh María Torrellas eh que dice el anterior programa muy bueno, un abrazo. Bueno siempre. Bueno siempre. Está buena en la otra oreja. Eh Manco desde México, María Eugenia desde la Ciudad de México también. Eh bueno, y siguen llegando los mensajes. Eh voy a leer algunos. ¡Ay! No, no, no, esperá, esperá, unos poquitos más, eh, Fernando López de Mar del Plata, Pati, Pati, Patricia de San Cristóbal de Las Casas, eh, la, el motor de Junach, un hostel compañero, Bea desde, eh, desde Mar del Plata, Mar Ganoya desde Buenos Aires, Cristian Madia, desde, suponemos que de La Plata o algún lugar así, eh, eh, Eh siguen llegando los mensajes y saludamos eh a Estrella, Estrella desde de el el otro día me corrigió, yo le dije que era del norte de México y del centro de México. Eh para mí del del Distrito Federal para arriba es el norte, pero no, es el centro de México donde está ella. Está eh bueno, escuchando eh mucha gente, eh, eh, eh Gandhi de Río, de Tacalo, de Pijanco. Eh, Raúl Piveta, un compañerito de la primaria. Eh, escuchando el programa, gran programa, abrazo. Eh, bueno, este bueno, me encanta el programa. Di, me encanta el programa dijo María Eugenia, nada más. Bueno, eh después seguimos no. ¿Qué? No. ¿Qué dijiste, Río? Sí. ¿Qué? Pero dijiste algo... ¿Qué? A, a algo, pero me interrumpiste... Basta de mensajes... Listo, basta de mensajes... ¿Vamos a la música? Estás escuchando... Por la otra oreja... La otra oreja de mujer... Y seguimos en... Conversando con Carla Lara... Esta mujer, una luchadora... Es guerrera, una música eh, increíble y mmm, nos canta lo esencial, ¿no? Primero. Y la Carla feminista. <risa> la Carla feminista. <risa> Digamos que dentro del movimiento ay, que ahora también estoy peleado, yo yo estoy peleada con las palabras, ¿verdad? o el significado que tiene, ¿no? De hecho, hay una canción que se llama Cuando las palabras precisamente para pensar la resignificación de ella, ¿no? Pero bueno. La Carla feminista está un poco conflictuada, digamos, con el feminismo institucional, ya un poco más a conciencia, también ya porque ya pasé por ahí. Pero también porque este es un tiempo difícil porque la mayor parte de las compañeras de esa palabra que me conflictúa que es movimiento porque no llegamos a hacer movimiento, digamos, pero compañeras feministas que se reconocen como tal, pues buena parte de ellas son ahora funcionarias públicas, ¿no? Entonces eso pues ya hace ahí una cosa que a veces es un poco difícil dialogar, un poco difícil también llegar a cons consenso sobre algunas cosas y ya no digamos encontrar el espacio del debate, ¿no? Es bien triste que el, los movimientos ahora debatan en las redes sociales, ¿no? Ese es el lugar del debate. Y eso es muy penoso que nos está pasando. Pero yo siento también que que he conocido otro feminismos Yo creo que Berta Cáceres y Miriam Miranda nos acercaron a otros feminismos. Y y esto de mirar más hacia la comunidad, de de entender también que no se trata solamente de pues porque digamos que el golpe de Estado fue una cosa que abruptamente nos nos hizo reconocernos a todas y todo pues aquí estábamos, andábamos en la calle y y nos hizo vernos eh pero nos hizo ver esos otros lugares donde pasa lo que lo que se pasa y se juega no es la alternabilidad en el poder de la democracia liberal, electoral, participativa y todo eso entre comillas, sino el, cómo se juega el modelo, ¿no? Cuando fue el golpe? 2009, 28 de junio del 2009. Entonces, conocer ese otro feminismo que incluso no se nombrara como tal, nosotras convocamos a Bertha y un poco a veces hasta la vaya Bertha va de sí que es o feminista. <risa> y obviamente su precaución de hacerlo era pues por todos, ¿verdad? Todas las alertas que ella tenía por este otro feminismo tan clasista, tan racista, ¿verdad? Uh -huh. Tan desconocedora tan de ella, ¿no? Y y ni siquiera de ella como persona, sino de pues de la lucha, ¿no? Que ella encarnaba, ¿no? Y que ella de la que ella hacía parte. Voy a ser tan infidente porque me parece que eso es necesario que quede, que quede que se sepa que que hasta ahí hubo que caminar. Y es que cuando el cuando cuando el golpe y nosotras, por ejemplo, todos los espacios nos organizamos. Primero primero éramos feministas contra el golpe, artistas contra el golpe y como pensábamos que eso del golpe era una cosa que se iba a revertir, ¿verdad? En en un plazo bien cortito y cuando ya eso ya cambió, digamos a un no hasta el mediano plazo, pero ya no iba a ser una cosa inmediata, comenzamos a replantearnos todo y entonces eramos artistas en resistencia, feministas en resistencia. Entonces yo recuerdo que en esas juntadas de las feministas en resistencia, pues una vez yo propuse eso que hiciéramos algo acá, ¿verdad?, en la ciudad y le invitáramos a Berta y a, y a Miriam, ¿no? Y las compañeras, esas vaginas iluminadas que siguen existiendo dentro del feminismo institucional, dijeron que Berta y Miriam no eran feministas. ¿Verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? con esas compañeras de camino a veces es que eso es lo que nos falta también, ¿verdad? Un poco entender a a las izquierdas, digamos que qué trechitos caminamos juntas y en qué trecho pues ya ya no hay agenda común, ¿verdad? Y y hay que mhm uh -huh. hacer bifurcación. Pero yo creo que que ahora me siento pues más cómoda, digamos, con feminismos más comunitarios eh con los ejercicios también políticos de las compañeras de la di diversidad y la disidencia sexuales eh también con un un feminismo, digamos eh de muchas compañeras trabajadoras del arte que la mayoría, digamos, sí habitamos eh pues en en lo urbano, pero también hay muchas compañeras eh del arte que están en en en no en la urbanidad, ¿verdad? Sino en los alrededores, uh -huh. ¿verdad? Y y creo que ahí se está armando también una cosa interesante. ¿La siguen matando? Sí. Este país el la estadística habla de una mujer cada 16 horas el la tasa de impunidad sigue siendo del 97,98%. El reconocimiento del feminicidio como categoría de verdad política de asesinato, digamos, eh es muy reciente en este país, no se quería reconocer el feminicidio como una forma de de matar nos pues por ser mujeres. Y de hecho la última reforma al Código Penal, que es deshonrosa de muchísimas formas, eh tampoco deja de serlo en el tema de nuestro, ¿verdad? Y del, del feminicidio. Eh aminoró las penas para los feminicidas, ¿verdad? Y por ejemplo, hizo más grandes las penas para para las mujeres que practicaran abortos, independientemente de la causal del aborto, ¿verdad? porque aquí están penadas todas las formas del aborto, incluso si vos te vas a morir, pues tenés que morirte. Decime si no nos matan por ser mujeres. Y canción por eso vuelca es una rama y allí donde la sangre se detiene se congela la razón levanto escos de furia que no miran más que odio sin perdón y al filo de un tracante un sucio corazón se ahoga nga me horror también mata nuevamente su recuerdo nos matan por ser mujeres nos matan queriendo atarnos nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos nos matan por ser mujeres nos matan queriendo atarnos nos matan porque no pueden callarnos escuchando por la otra oreja La otra oreja de mujer Berta Cáceres era una una mujer increíble, una indígena eh una indígena Lenca del pueblo Lenca una activista en defensa del medio ambiente, una de las eh fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el Copin. Bueno, estuvimos en el Copin eh con los compañeros, con la hija de Berta Cáceres, una luchadora increíble que bueno, increíble, ¿no? Que en estos días eh se cumple el aniversario de su asesinato en mayo en manos de sicarios y también su cumpleaños. Pero Berta Cáceres nos nos dedica una canción a Berta Cáceres. Contame de Berta Cáceres, ¿quién es? Pues Berta era una compañera muy obstinada. <risa> yo creo felizmente. que felizmente. Sí. Sí, yo creo que Berta tenía muy muy claro eh mucho de qué se trataba todo esto, ¿no? De las opresiones juntas. Era además una estratega política impresionante, una convocadora, una una mujer con una capacidad de negociar con sectores di distintos y de reconocer eso que te decía antes, como bueno, aquí vamos a pactar esto y vamos a avanzar hasta acá y luego era una estratega política Berta, una apasionada de la lucha. Ella amaba andar con la mochila en el lomo y y no tener certeza de qué día era el día que regresaba a su casa y salir ahí no con su tanate de cosas. Siempre andaba en la mochila pues su ropa y comida, le gustaba cargar pan dulce, un pedazo de dulce de raspadura, cualquier cosa que matara el hambre por si agarraba en el camino. Eh Era eso como muy y muy arrastradora, nos arrastraba siempre a todas sus cosas, como era muy atrevida. Entonces, por ejemplo, Berta podía decir llamarte, ¿no? y decirte eh Compita voy a pasar ahí por su oficina, ¿verdad? En ese tiempo estábamos con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Y alista se enfocábamos a salir, vamos a ir a hacer un mandadito. Y los mandaditos de Berta podía ser que te fueras dos días y volvieras. Era así, ¿no? Como muy muy de ella Berta muy de uh -huh. ella, muy autónoma, muy y la mataron. La mataron porque porque tenía claridad de lo que ella representaba para el mov movimiento social y popular de este país. Por eso, porque ella era la que lograba lo que no estamos logrando desde que la mataron entonces porque priman entonces las otras diferencias históricas o las otras prácticas históricas también, ¿verdad? De nuestro racismo entronizado, de nuestro clasismo entronizado, de la forma colonialista de que ay, sí, la ONG salvadora que va a llegar al territorio y va a enseñarle a la gente a luchar para defender su río. Y esa forma de esas prácticas no coloniales que subsisten dentro del movimiento social y popular atravesado por todo lo ONGIismo, de verdad, y la cooperación internacional que marcan formas, pautas. Entonces, Berta era era capaz de ver eso de ponerlo a su favor cuando así hiciera falta, sin renunciar nunca a al principio, a la radicalidad, a a una cosa que ella tenía siempre muy claro, ¿no? ¿Algunos le dicen ética, otros le dicen coherencia? Sí. Verte era coherente. Porque digamos que... Pues sí, es que lo de la ética, digamos, es otro... Otra... Digamos, pues puede tener una discusión filosófica que... Que es otra cosa, ¿no? Porque a veces hemos hecho cosas, ¿verdad? Que pueden calificarse ¿no? como no tan éticas... <risa> pero se valen, ¿verdad? Pero Berter era coherente, o sea, Berter era muy pragmática también. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo recuerdo cuando ella recibió la casa de sanación. Allá en la Esperanza se lo entregó Pepe Lobo. Y ella firmó un documento y recuerdo que todo el mundo decía, "Pero qué barbaridad, cómo le va a recibir a, al sucesor del golpismo, ¿verdad?" Porque después de Micheletti fue en, en las elecciones espurias del 2013, fue Pepe Lobo, ¿no? que no tarden irse a Nueva York porque está también involucrado en todo el tema del narcotráfico. Pero Berta dijo y dice, pues sí, si es que el que está sentado en esa silla es Elba y es el que tiene que entregarnos una cosa que es nuestra. O sea, algunas personas podrían decir que son no escéptico, ¿no? Pero eso es coherente y eso es pragmático. Y ella hacía esas cosas. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Y qué canción escuchaba? Fíjate que Inverte eh, yo escribí una canción que se llama Que corre el río. Porque había esta Pilar Cortilar Córdoba se llama, ¿no? ¿Cómo se llama la señora colombiana que es diputada, que le han cortado todas sus eres Córdoba? Ahorita no recuerdo su nombre, pero Córdoba. Ella estaba haciendo un documental sobre el pueblo Garífuna y el pueblo Lenca. Y mi hermana Katia, que es cineasta y es productora, estaba haciendo la producción de esos documentales que eran para Telesur. Piedad Córdoba. Piedad Córdoba, claro, Piedad Córdoba. Entonces venía a Piedad Córdoba a hacer estos documentales y las personajes eran um, Miriam Miranda por la UFAN e Berta Cáceres pues por el Cotin y ¿no? Pablo Lenca. Entonces mi hermana, que era la productora, me dice, "Fíjate que yo pensaba que a lo mejor tenés una canción que sirva para el documental para ofrecerle a Piedecordó. Y como yo tenía una, una relación por la Red Nacional de Defensora de Derechos Humanos, una relación muy estrecha con Berta y con el Copin. El jaj es que yo le quiero hacer una canción al Copin y a la lucha del del río por el Charque. Entonces hicimos la canción y Los personajes de esa canción cuando dice eh Paula Paula en su camino y a ver, Paula y quién es el otro personaje? Vaya. Que corre el río, que corra Paula en su camino, Tomás. Tomás García que fue asesinado por el ejército, ¿verdad? En el, en la precisamente en el lugar de la toma. En el lugar donde la empresa tenía instalada su primer sinohidro y y la empresa esta de David Castillo. Entonces, esos eran los personajes que ya habíamos perdido, Paula y Tomás. Y los personajes vivos serán Berta, Marcelina, Rosalina, Pascualita, que a veces también menciona Pascualita, voy cambiando ahí los nombres. Y entonces claro, cuando Berta escuchó esa canción que se hizo para ese documental, yo recuerdo eh sobre todo una vez que Katia proyectó un videoclip que había hecho, que yo estoy sentado en una piedra cantando la canción, en una piedra en el río y salen unos compa pañándose en la poza y uno de los compañeros es Michael, que es un compa que asesinó a la empresa ahí en Río Blanco. Entonces yo vi a Bertha llorando, ¿verdad? Y Irma de alguna presentación y Bertha era muy llorona, pero en en ese tipo de de cosas no en ella no iba a llorar. No Bertha no era muy ¿Y cómo se dice? Eh, muy amorosa, muy expresiva. Sin embargo, era una mujer muy intensa, ¿no? Pero no era de esas personas que te iba a abrazar y te iba a decir, "Ay, la quiero con pititas." Ella, yo creo que hasta le costaba decir "te quiero", ¿no? Pero te decía de otras maneras "te uh -huh. quiero", ¿no? Y pues que corra el río, quedó entonces ahora entre la gente dice en la canción de Berta pero si sí, fue escrita con verte en vida y fue incluso creo de las primeras personas que la escuchó que corre el río que corra paulen su camino y toma gualcá That's it. Venas de esta tierra son las dignas las que cuegan y les dan fueres a las lencas que corre el río que co Diana de los Ríos, con Pita, Berta, que arrece su esperanza sobre el mundo. Que corre el río o alcalde. Nos estamos despidiendo de esta otra oreja exclusivamente de mujer, con Carla Lara, con la música de Nicaragua que nos mandó Mónica Baltodano. Agradecemos a los oyentes, a las oyentas, a los oyentos. Hasta la victoria siempre. Venceremos. La otra oreja. Buenas noches, buenas mañanas.